costó mucho eh, conseguir lo que conseguimos y en esa primera marcha todo estaba en debate y no fue una persona, fuimos todos y todas las que contribuimos a formar ese discurso. Desde la palabra, desde la acción que fue hacer una marcha hasta la palabra orgullo porque nunca se, nunca la, nunca se había usado eh, la palabra de traducción de Pride la habíamos usado siempre en el movimiento, hasta esa hasta esa hasta hasta ese año, como dignidad. Y fue el momento de decir... Hablábamos con Gustavo y dijimos, bueno, loca, basta. Pongamos orgullo porque nos costó mucho sentir orgullo. Y eso fue también una, una docencia para nosotros mismos, para nuestra comunidad. Porque decíamos, ¿por qué, ¿por qué tenemos que estar orgullosos de ser gays? ¿Por qué tenemos que...? Estar? Para nuestra propia comunidad. Y costó, y una vez que uno lo siente, este, no se mueve más de ese lugar. Y eso es lo que decimos desde hace 32 años a toda la sociedad, y especialmente a todos nuestros políticos, no nos movemos de este lugar de lo nunca nos vamos a mover.